...sí, mayormente son buenos, al menos de las emisoras que escucho son buenos programas... ¿no? Eh, ...bueno, eh, las noticias eh, de las diferentes emisoras que proponen, este, pero de las emisoras lógicamente serias... ¿no? ...como RPP, RCN, ¿no? que dan noticias todo el día, analizan la noticia informan también sobre temas generales. Las emisoras, le repito, al menos las que escucho, música que a mí me agrada, me parece bien. Como que hay emisoras también que no me gustan, ¿no? Hay varias emisoras que muchas veces uno mueve el dial y entonces cacta y escucha que hablan muchas veces cosas que no tienen sentido, ¿no? A veces escucho ahí programas de, de brujos, de tal o cual curandero, que puso la mano y curó, que, que apareció un niño que, que cura todo tipo de enfermedades. O sea, han dirigido a cierto sector también de la, de la población, de la ciudadanía, ¿no? Ya es cultura también nuestra, pues, porque también eh, todavía estamos en, todavía tenemos este sectores este con una cultura todavía que le falta mucho a darse cuenta de, de la realidad de las cosas. ¿no? Creo que deben dar Un poco más de espacio a lo que es cultura, precisamente, ¿no? Eh, las radios se dedican a pura música, de diferentes variedades, full música, de repente unos cuantos minutos y muchas ni siquiera nada, pura música. Contadas son las radios que tienen programas culturales, ¿no? Programas culturales que dirigidos a, a ciertos sectores, lógicamente, ¿no? Especializándose en temas culturales para ciertos sectores, ¿no?